Radio El Local, un rincón libertario en el Raval. Radio El Local, un racón libertario al el Raval. al programa número 10 de ràdio local, un raccolli llibertari i sonor al Raval. Celebrem el programa 10 fent un canvi de format per donar-li un toc especial. Us convidem a gaudir d'una conversa entre quatre veïnes del barri que formen part dels collectius i xarxes del Raval. Tifeiny Ana de Vecines en Red, Janet de Putas Libertàries del Raval i l'Antònia del Cap Raval Nord. Salut i suport mutu. Per a aquest programa número 10 de Ràdio Local hem volgut fer una xerrada amb veïnes implicades en les xarxes de suport mutu del barri. Ens hem preguntat com han viscut la pandèmia de les seves xarxes i com veuen el que vindrà. meutm sen y yo estoy en Resistimalgotic con un colectivo de defensa de la vivienda y desde el principio de la crisis sanitaria estoy en vecinas en red. creamos vecinas en red desde el, el creo que el cuarto día después del estado de alarma eh, nos pusimos en contacto con la gente de Raval Rebel porque tenemos muchas casos casos muy similares y pensamos que las familias que estaban viniendo a nuestras asambleas para el tema de desahucios y tal iban a ser súper golpeadas por la por la, el estado de alarma y estuvimos pensando en qué montar con ellas para poder eh, trampear un poco todo esto. Yo soy Ana, Raval Rebel y por supuesto también, como ha explicado la Ticent, desde, desde el primer momento vas a participar de la creación de vecines Entonces empezamos montando pues varias comisiones y la que la que más eh, cogió como fuerza desde el principio fue la comisión de comida sobre todo para como bueno pues repartir eh, cestas de comida a la gente y empezamos con unas 30 personas y poco a poco fuimos creciendo creciendo hasta llegar a las 300 personas eh, atendidas porque hubo Bueno, se mucho boca a oreja, la gente empezó a enterarse y sin tener que hacer nada de difusión, en un par de semanas ya estábamos bastante desbordadas por la por la situación. Por suerte, había ya redes existentes, en sobre todo en Cascantique, una red que se que ya estaba en contacto con bastantes supers y, bueno, Otra, otra gente que espigula, o sea, que va recuperando eh, sobrantes de los súpers, etcétera, etcétera, y conseguimos alimentos desde el principio. Y luego el Banco de Aliments también empezó a empezó a, a donar alimentos eh, a través de una red de interchazas de todo Barcelona. Y entonces, pues, estuvimos ahí un poco como parando el golpe al principio y, y poco a poco las comisiones se fueron se fueron fortaleciendo y hay una comisión de salud que bueno que ha trabajado bastante mano a mano con, con el CAP de, con Antonia eh, y esta comisión también está atendiendo eh, pues un poco la salud física y emocional de la gente, que esto también nos parece súper importante porque claro, hay unas situaciones pues entre las familias que viven hacinadas en sus casas Mucha angustia porque, claro, todos los mensajes que se han ido recibiendo desde los medios de comunicación eh, a veces son muy contradictorios, entonces las mamás eh, no sabían si podían salir de casa, si sus hijos se iban a, iban a contraer la enfermedad, entonces, pues hacer como también un seguimiento de, de todas estas personas para, como eso, dejarlas más tranquilas, etcétera, etcétera. luego Aprovechamos el hueco de, de que de repente las tarjetas sanitarias eran más fáciles de conseguir eh, para identificar toda la gente que no tenía tarjeta sanitaria y que se puedan solicitar. Eh, y luego la comisión de Habitacha también que está, que se ha puesto bastante en marcha, sobre todo ahora, porque lo que estamos viendo es que las familias han tenido que escoger entre pagar el alquiler y comer y la familias las familias han escogido comer, entonces hay un montón de impagos de, de alquiler. Entonces hemos estado asesorando, sobre todo de Resistim, pues a las personas que se habían puesto en contacto con, con la vaga de llugués, esta campaña que se había hecho al principio de la crisis a nivel estatal, para asesorarles con las negociaciones con la propiedad, etcétera, etcétera, porque los propietarios se hacen los suecos, y por mucho que tengan más de ocho viviendas, ellos siguen llamando y acosando a los inquilinos para que paguen las rentas enteras. Así que, eso, hemos, hemos partido de una situación de encontremos comida a un, una cosa como mucho más global, eh, una atención así como muy, sí, muy, muy integral y sobre todo eh, desde el principio con el enfoque de... Eh, tenemos que hacer una, una red que sea lo más horizontal posible, involucrando mucho a la gente dentro de todos eh, los procesos que hemos ido poniendo en marcha. Ahí tenemos dos puntos de reparto en el Raval y en el Gothic, en el Raval está en la, en la casa de la Soli, Y desde el momento uno, las personas que iban recibiendo cestas han ido involucrando un montón en toda la organización, porque, bueno, es un maracumbe interesante lo de preparar cestas para tantas familias, sobre todo con casuasísticas diferentes de, pues, esta familia necesita pañales, esta familia necesita no sé qué tal. Y desde el principio están las, eh, bueno, las mujeres, porque los hombres ni están ni se les espera, estan las, eh, las mujeres a tope con esto. El que volia afegir és que, clar, eh, eh, la situació de les famílies que estan organitzades en Raval Rebel és que moltes d'elles no tenen papers, no estan regularitzades i, per tant, les feines que tenien eren sense contracte. Llavors, en la situació actual que s'han vist, ingressos zero, perquè no podien anar a treballar allà on abans treballaven. Entonces es lo que nos hizo eh, saltar las alarmas y decir aquí se ha de hacer alguna cosa. El tema es que en Ciudad bella sobre todo, la gente ha vivido de economía precaria desde desde siempre, ¿no? Y esto, esta situación ha hecho saltar por los aires eh, como la poca estabilidad económica que tenían dentro de la precariedad, ¿no? Si pues, tú trabajas en la hostelería, estás cotizando 10 horas y trabajas 40, pues te queda un de 10 horas, que es poco o nada o mujeres que trabajan eh, pues limpiando casas o cuidando a gente mayor sin contrato, pues estas personas de un día para otro se han encontrado en su casa sin ningún tipo de ingreso. Y esto es lo que nos vamos encontrando, sobre todo eso, que como que la, la poca economía que tenían han volado por los aires y se han encontrado sin nada. Y de hecho, la segunda semana empezamos a recibir una, una avalancha de, de llamadas de la comunidad filipina, que la comunidad filipina nunca sale de su comunidad hacia el exterior. Y nos dimos cuenta que si sí, hasta esta comunidad, que suele ser como muy para dentro, salía a pedir ayuda y en masa, es que había un problemón terrible. Las charlas de soporte con vecinas en red se han organizado para abastar a los vecinos del barrio. Pero malgrat sus esfuerzos, no han podido llegar a todos. Ni, ni por asomo. Primero porque al principio éramos poquitas y no teníamos tanta como tanto género como para poder abastecer, y luego también nosotros hemos hecho una reflexión y hemos pensado, es mejor que paremos ahora y cerremos el grupo, entre comillas, y vayamos fortaleciendo lo que ya existe, porque si no, corríamos el riesgo de tener una, una red super asistencialista, y es lo que no queríamos para nada. Entonces, ahora estamos en un debate, justamente, ahora que ya hemos conseguido eh, fortalecer y empoderar a la, a la gente que está con nosotros, Eh, de si volvemos a abrir o si no volvemos a abrir, porque lo que tenemos súper claro es que esto no se va a acabar con la fase 2, ni con la fase 3, ni con la fase no sé cuál para llegar después. Pero, no, no, tenemos, eh, o sea, hemos ido recogiendo, sobre todo, Ana, pobre, que ha tenido el teléfono muchísimas semanas, eh, hemos ido recogiendo los nombres de las personas para en algún momento poderlas volver a llamar el día que tengamos la red abierta, pero... Cada día, tanto en el Gótico como en el Raval, cuando se hace el reparto, se acerca muchísima gente a preguntar si les podemos echar un cable y las, las situaciones son fatales. Famílias monomarentales eh, sin ningún tipo de ingreso, con nenes a cargo, etcétera, etcétera, y no, no podíamos atenderles. Hemos rebut muchísimas trucadas, trucadas de gente que está igual, es decir no tinc contracte, no tinc ingressos, som tres, som cinc, som... hi ha menors, som adults, estic en una habitació, no puc pagar el lloguer de l'habitació i no puc menjar. Llavors, haver de dir que no a tot això perquè no érem, no, no podíem eh, deixar, donar menjar una setmana a uns i l'altra no, o, o garantir eh, aquesta seguretat és un tema fortíssim. Mm, paral·lelament, clar, Eh, els problemes d'habitatge no han deixat de tenir vigència. Eh, no amb l'assiduïtat que tenim en una situació normal, però casos de se m'acaba el contracte i el meu propietari vol que marxi, casos de estigui en una habitació i volen que marxi o casos de no puc pagar el lloguer, això ha continuat i Llavors, com a Raval Rebel, hem tingut que atendre aquesta situació i a vegades eh l'oficina d'habitatge, perquè clar, l'oficina d'habitatge sí, podries trucar al 010 i no sé què, però eh, bueno, eh una complicació administrativa tremenda i avés nosaltres hem tingut que substituir eh, a vegades l'oficina d'habitatge i per suposat els serveis socials, que és més d'una ocasió han derivat a les xarxes directament o simplement eren gent, com en el cas dels Filipins, que mai no s'han acostat als serveis socials i que no entenen eh, a on, o, bueno, que no saben a on acudir eh, directament. Llavors aquesta és, i, i dintre d'això, com deia també Ticent, les dones, les trucades, la majoria són de dones, eh, i amb vecines, la majoria, són dones també les que ens estem organitzant. Eh, jo en vecines m'he encarregat més del tema caixa de resistència perquè, a part del que ens aconseguíem a partir de banc de recursos, banc d'aliments o, o, com es diu això, espiguladores supers, etcètera, i les iniciatives solidàries de, jo què sé, una pitteria o, o el que fos, doncs vam veure que arribaria un moment que tindríem que comprar coses. I llavors, des del minut zero també van muntar una caixa de resistència que, la veritat, des d'aquí volia agrair la solidaritat de la gent. Ara tenim diners perquè, com que això serà llarg, Eh, eh, encara hem de continuar alimentant aqua, aquesta caixa de resistència per poder arribar a aquells productes i aquelles necessitats que amb el banc d'aliments o amb espiguladores o amb el que sigui no arribem. Janet pertany al col·lectiu Putes Libertàries del Raval. Exactamente estamos en la misma dinámica. ¿no? Eh, la diferència és es que nosotros estar en un col·lectiu de trabajadoras sexuales ¿no? que ya por sí somos un colectivo de exclusión social y el estigma y la criminalización, eh, pues la tenemos siempre presente. Nosotras, como colectivo organizado, eh, realmente a donde hicimos más presión es justamente la institución. Nosotras cuando empezamos a hacer la incidencia, la hacemos evidentemente al ayuntamiento, al distrito y a la regiduría de donas, el GTB. Y nos muestran un circuito burocrático en el cual se nos exigía que las compañeras tenían que estar empadronadas, cuando en nuestro colectivo más del 70% de las compañeras están en situación irregular, eh, donde muchas de ellas eh, comparten habitación o comparten piso. Y nos encontramos con las problemáticas igual que cualquier otra de, de las vecinas, ¿no? Después, por parte del ayuntamiento, lo que encontramos, ¿verdad? En verdad fue una poca organización, una poca estrategia de, de enfrentarse a una pandemia, ¿no? Porque ellos eh, simplemente nos daban un número de teléfono en el cual las compañeras tenían que llamar, y que serían de derivadas a asistentes sociales. Sin tener en cuenta de que eh, muchas de las mujeres no no están dispuestas a reconocerse como trabajadoras sexuales, no están dispuestas a reconocerse como prostitutas y tampoco quieren dar su nombre para ser reconocidas como tales. Y sin tener en cuenta que hay, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Genera y con Ambi, que ya trabajan y son conocedoras de las realidades de todas las compañeras, que ellas ya tenían el contacto, ya sabían en qué situación se encontraban y sin embargo el ayuntamiento insistía en que esos datos debían de volcarse a personas que realmente no sabían a dónde iban, quiénes eran las que iban a manejar esa información ya que eran eh, datos protegidos. ¿no? Y ante esta realidad, pues como nos ponemos en un plan de que Decimos que no, que no estamos de acuerdo y exigimos una medida de, sobre todo de, de ayuda, ¿no? De una forma real. Entonces el ayuntamiento decide, pues bueno, dar tiques, ¿no? De, de banco de alimentos. Al principio da un picnic, que era un bocadillo de jamón para las personas que... Que, que no eran musulmanas y un bocadillo de tortilla para las personas que eh, pertenecían a la región religión musulmana ¿no? y un pyme que era solamente una comida un día al día eso fueron los primeros días nosotras como nos negamos que esto pudiera mantenerse en el tiempo exigimos que bueno que se tenía que dar no solamente una ayuda de comida donde las compañeras pudieran ellas mismas cocinarse sino que también pedíamos lotes de higiene y al mismo tiempo pedíamos un, una tarjeta monedero para que las personas ¿no? que que, hay que ver en el contexto que estamos nosotras que muchas compañeras tienen su familia en terceros países no podían quedar aisladas ¿no? totalmente en una pandemia encerrada en una habitación que muchas veces no cuentan con internet, no cuentan con televisión. Encontrábamos que tenían que darles, aunque sea 100 euros, a cada una para que tuvieran más o menos algo que disponer porque los teléfonos se tenían que cargar y luego las compañeras que tenían hijos pequeños se les daba más dinero. En cuanto empezamos a pedir dinero para los alquileres, evidentemente tuvimos un no rotundo. Creo que realmente eh, eso ha servido de poco, porque eh, las compañeras al cabo de los 15 días, no llegaron a los 15 días, ya estaban empezando a trabajar. Nosotras, eh, como, como cuando sale el estado de alarma, los pisos que, lo que nosotras gestionamos como lugar de trabajo, cerramos, pero evidentemente eh, muchas compañeras se vieron obligadas entre la necesidad de trabajar y se estaban ocupando en narcopisos porque también tenemos que tener en cuenta que hay también trabajadoras sexuales que son consumidoras de sustancias, ¿no? De, de drogas y que también estas personas, eh, muchas de ellas se encontraban se encuentran en situación de, de no tener hogar, ¿no? de vivir en la calle y que, bueno, y que sufren violencias y, y están totalmente invisibilizadas ante el sistema. Pero que es una realidad que existe en el cotidiano. Normal. Lamentablemente, como han comentado antes las vecinas, eh, la institución simplemente ayudó a lo a la presión ¿no? de las mujeres que vivimos en Robador, pero que realmente el resto del colectivo, de las compañeras que pueden estar en situación de trata o tráfico de personas, o las compañeras eh, que se encuentran trabajando, por ejemplo, en Ramblas o en la zona de Villa Olímpica, o las compañeras que están en el campo del Barça, pues no tenemos eh, comunicación si han recibido ayuda por parte de la institución. Y lo que deja en evidencia es que, bueno, que, que muchas esperábamos, ¿no? Que, que esta renta básica, que, que el eslogan eh, político que era nadie quedará atrás, eh, realmente sería nadie quedará atrás, realmente ha sido la más que eslogan más. Se ha demostrado de que eh, solamente hay una salida si, si perteneces a territorio, o sea, si eres un español, un compatriota, ¿no? una persona de aquí, y encontramos que el racismo e institucional, el racismo social, eh, el racismo existe ¿no? y que en esta pandemia ha quedado de manifiesto. Donde hay una ley de extranjería en la cual es clasista, racista, y fascista, donde vulnera derechos humanos, donde obliga a las personas a vivir en la clandestinidad y en la economía sumergida y sin embargo todo eso no se ha tenido en cuenta ni en la pandemia y tampoco vemos que esto realmente en el futuro más próximo pueda tener algún cambio, porque hasta ahora las compañeras que están haciendo la campaña de regularización ya, que están trabajando a tope a nivel estatal, que son que están comprometidas y visibilizando, ¿no? Eh, vemos que como respuesta de gobierno encontramos que solamente eh, se va a utilizar la población migrante en aquellos casos eh, que sean necesarios, como por ejemplo trabajar la tierra, no ir a recoger la tierra, y en condiciones sumamente precarias, ¿no? O sea, sin tener ni siquiera sueldos dignos o garantías de vivienda. Yo soy Antonia y soy enfermera del Centro de Atención Primaria del Raval Nord y la situación de alarma sanitaria pues en el centro de salud se vive... Con, con esa inquietud de eh, tener que dar respuestas a las necesidades de salud que supone la, la nueva situación, que, que es nueva para todos. Si te ciñes a términos de salud, como lo hemos vivido? Pues nos cogía en mínimos, de la misma manera que socialmente cogía con muchísimas carencias ya el barrio a nivel de colectivo sanitario nos cogía, pues, castigados No hemos recuperado ni mucho menos ni plantillas, ni condiciones laborales que arrastramos desde el 2008-2010. Por lo tanto, yo escucho esta mañana al señor Anengol hablar como si viviera en el mundo de Yupi, ¿no? Como si esos 1.500 eh, contratos que dice que va a regularizar fueran de gente que no lleva trabajando precariamente años y años, ¿no? Cuando te dice que va a poner 600 nuevas personas a trabajar en la atención primaria cuando tú tienes un déficit de 3.000 de hace tiempo, ¿no? O sea, eh, lo hemos vivido pues con mucha indignación a nivel de institución de salud, ¿no? Pero como era algo con lo que tampoco nos sorprendíamos, ¿no? Y, y lo que aquí primaba era proteger ¿no? lo, lo máximo posible como nuestro cometido a las personas de nuestro barrio, eh, enseguida nos autoorganizamos. Teníamos muy claro, si sí, yo creo que ha habido algo interesante ¿no? en, en la crisis, eh, igual que explicaban nuestras compañeras, ¿no? El, a nivel de autoorganización de, de, de la gente del barrio, la autoorganización dentro del centro también ha existido, ¿no? porque teníamos clarísimo que había colectivos que había que proteger, y fue los que primeros eh, intentamos intentamos no contactamos con ellos que era nuestra gente mayor pero también teníamos muy claro que ese estado de alarma ese confinamiento iba a suponer wow, un desastre a nivel socioeconómico en el barrio y ¿no? En el centro lo que hicimos primero fue reorganizar los circuitos para evitar al máximo los contagios y otra de las uh, intervenciones que nos evitaba esos contagios era mantener a la gente de más riesgo en su casa. Por lo tanto potenciamos la actividad telefónica en la que aparte de dar respuesta a necesidades de salud también eh, nos interesábamos como pacientes cosa de salud que también es, de cualquier necesidad a nivel de cobertura de necesidades básicas, ¿no? Eh, evidentemente nuestro primer interlocutor en las necesidades básicas son los servicios sociales, pero como las compañeras también han dicho muy bien, hay, ha habido casos en los que no se ha podido dar respuesta a todo, Y nosotras hemos eh, tirado también de las redes más de autoorganización del barrio, eh, que han dado respuesta a un gran número de, de, de personas, como han explicado ellas. ¿no? También, enseguida, como os he comentado, eh, que entendíamos que ese confinamiento iba a tener repercusiones a, a otros niveles, no pues eso de pérdidas de trabajo, de, de, de economía sumergida que, que no iba a recibir ayudas, de gente que no está, eh, dijéramos, vinculada a, a los centros de salud y también tuvimos que eh, explorar por ahí. Por ejemplo, nos dimos cuenta que había que sí que habíamos ido a las residencias de personas mayores a hacer las valoraciones y hacer los tests pero ah, considerando un centro residencial aquel en el que conviven más de 10 personas, nosotros teníamos un lugar, como era la Tancada, al que teníamos que ir. Y ese, por ejemplo, no salía ¿no? <ríe> en las en los registros de, de residencias. También nos dimos cuenta que evidentemente eh, nuestro papel en la comunidad, aparte de atender más directamente los problemas de salud, era dar soporte, en la medida que pudiéramos, a esas necesidades sociales. ¿no? Hemos hecho como tres recogidas ¿no? de, de, de soporte. Las dos primeras entre los trabajadores para ayudar a las cajas de resistencia Y una tercera en la que hemos hecho un, un, un recapta de alimentos ¿no? y de productos de higiene porque eh, bueno pues porque detectamos esa necesidad y pensamos que cubrir todo eso también forma parte de atender eh, y mejorar la salud de las personas ¿no? Actualmente, bueno, pues pasada la, la situación ¿no? de, de, de más alarma sanitaria, eh, tenemos que empezar a, a recuperar una actividad presencial en el centro que no nos permite eh, tener personas que no respeten la, la, la distancia de seguridad y eso las infraestructuras que tenemos pues nos ponen muchas dificultades, ¿no? Eh, todos conocen en el barrio la lucha que se llevó, ¿no?, conjunta con, con, con la comunidad por tener un CAP NOW en el Raval Nord y que, fue pues, acabó de manera satisfactoria, ¿no?, y tendremos eh, esa excesión de, de ese edificio para tener el nuevo CAP, pero nosotros tenemos que seguir dando atención en el CAP que tenemos. Y el CAP que tenemos ya tenía muchas... Eh, muchas eh, dificultades ¿no? de, de accesibilidad y la nueva situación en la que no se va a permitir tener personas que no a menos de dos metros de distancia en las salas de espera, pues se nos hace eh, muy complejo y muy, muy difícil de, de cumplir. no Quería añadir también que la, la lucha del Cap del Raval norte ahora tiene un hermano que es la lucha del, por el Cap del, del Gothic desde su creación ya se había quedado pequeño y a raíz de la, de la pandemia y de lo que ahora viene de que son los centros de atención primaria, los que tienen que ir atendiendo los casos de COVID, se ha visto que el CAP del Gothic no podía dar atención y de hecho está cerrado a, a la atención eh, como normal de toda la población del Gothic, solo atienden a, por teléfono, etcétera, etcétera y se, se ha empezado a montar una plataforma para reclamar ya eh, un CAP nuevo y esto también es otra oportunidad no El, con esta emergencia han salido a la luz problemas que eh, se iban como dejando un poco para después y, y bueno dentro de, una, de unos días veréis que la plataforma está a tope y que vamos a salir con todas les cures és el tema recurrent que apareix sempre de fons. Salut, criança, alimentació, xarxes de suport on les dones són majoria. Ha posat la crisi el tema de les cures al centre? A nivell d'opinió pública, jo crec que s'ha fet més evident que mai la importància de les cures. El recurs al teletreball el, eh, ha, ha demostrat que, clar, a, a casa fa falta algú que quan s'han tancat els col·les Eh, a casa algú havia de ja per atendre els fills i a les filles i que, per tant, saltar un altre tema, que també és una oportunitat, i és, bueno, la, la, les, els serveis públics que fins ara tractaven o, o se n'ocupaven de l'aspecte social de les cures són més importants que mai són els que més han patit la crisi anterior i que, per tant, ara serà també moment de organitzar se anar-los a defensar i anar a muntar un altre model que consideri les cures un aspecte capdalt de la nova societat que esperem, decidim i voldríem que comences a muntar-se des d'aquí. Com a dona infermera i treballadora de l'atenció primària, el tema de les cures no? doncs és molt present sempre i que sempre hem tingut que reivindicar-ho no? dintre de la societat, doncs, davant d'un sistema patriarcal, dintre de la professió sanitària doncs, amb certa subalternitat envers altre col·lectiu, no? com el mèdic, i dintre del sistema sanitari, doncs partint de l'atenció primària, com a germana pobra sempre uh, d'un sistema òpid hospital centrista. No? Llavors la crisi, el que ha posat en evidència és que davant aquesta situació d'alarma la societat la sosté les cures, no? uh, la, les dones uh, a casa amb la defensa de l'habitatge, amb la defensa de, de, de l'educació dels nens, de, de, de sortir al carrer amb la necessitat de recol·lectar aliments, no? Bueno, per para... Para, para mí, evidentemente, queda en evidencia ¿no? que los cuidados recaen siempre sobre las mujeres, que nosotras seamos consideradas muy de tareas y, por tanto, tenemos que estar siempre adaptadas al sacrificio, no, por, por, no solamente por nuestras familias, sino por la sociedad. Y también dejan evidencia Eh, toda esta gentrificación que ha habido en Raval, donde realmente han puesto una filmoteca faraónica, no unas universidades que viven de cara al, al exterior y no de cara al uso cotidiano de los vecinos del barrio. Eh, hace tiempo que venimos denunciando la falta de infraestructuras para los vecinos, falta de guardería, falta de de cada falta de institutos ¿no? que siempre han quedado relegados porque es como que Ciudad Bella eh, no es país o no es ciudad para, para las vecinas. Eh, esta pandemia ha dejado en evidencia ¿no? que ahora como vamos a estar confinados a nivel de fronteras eh, se han tenido que reinvertir Eh, reinvertar los nuevos comercios, ¿no? Ahora eh, nos tienen en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, la boquería ahora se ha puesto al servicio de las vecinas que antes no nos querían, ¿no? Porque no dábamos el caché suficiente. Aquellos eh, comercios que se habían hecho pura y exclusivamente para las marcas, ¿no? De, de esa marca Barcelona, la cual... Eh, se nos vendió en el año 92 y que todavía seguimos pagando. O sea, de repente estás paseándote por una ciudad que es una ciudad para los vecinos, ¿no? Y yo creo que los esto los vecinos no lo van a sol, querer soltar así como así, sobre todo después de tantos meses de confinamiento, que de, el 1 de julio vuelva la avalancha de turistas, eh, que sabe o sea, se, ha, se, ha enseñado, se, ha, se ha mostrado que... És un sistema que no hace depredador, ¿no? Que tanto a nivel de recursos como deespacio público como de recursos humanos. Jo eh, creo que també tenemos gente que no està polititzada y que lo parecía un poco de manera estoica que de repente se va a revifar i va dir? que no, que ellos tean a sus niños jugando eh, en la plaza y que quieren seguir jugando en la plaza. Les xarxes veïnals també es plantegen. què passarà ara que les mesures de confinament s'estan començant a relaxar. Tal com ens plantegem el tema, és que vindran moments molt difícils perquè fins ara havíem tingut el tema dels desnonaments aturats, però ara els jutjats han obert, l'activitat judicial continua i, per tant, tornen a aparèixer els desnonaments. Vol dir això que en la situació que ja teníem amb tots els problemes hem d'afegir, afrontar això, amb les condicions actuals de que no te pots adjuntar no sé quants persones en un espai, etc etc. Nosaltres, evidentment plantarem cara Vull dir tenim clar que nosaltres som qui ens hem de defensar i que eh, la, la nostra sortida només és a través de delss grups que ja teníem organitzats aparèixer una altra vegada i que consti que no hem desaparegut en tot aquest temps perquè ni que sigui a través de trobades com aquestes o els telèfons hem estat funcionant. Ara ens trobarem també en situacions eh, que ens afecten particularment a les dones de casos de violència de gènere que no s'han pogut plantejar però que han estat ahir i això serà un problema afegit. Tant és així que eh, a vecines, dintre del grup de salut, hem tingut que crear un grup de violència de gènere per detectar aquests, aquests casos i poder-los donar una resposta. I ahir també tenim col·laboradores eh, eh, que, que, del món de la psicologia que ens estan ajudant molt i que, i que esperem poder abordar també això. Vull dir, ens obren, eh, eh, diguéssim, problemàtiques que no eren noves però que ara tindran una intensitat diferent i mantenim, mantindrem les velles problemàtiques que han aparegut durant aquesta crisi, com és les necessitats de productes d'alimentació i d'higiene que les famílies no tenen. I Llavors, en aquest sentit, tindrem que continuar l'organització de vecines i l'organització de les plataformes d'habitatge que ja teníem. Vull dir, eh, feina a tope. I, per una altra banda, la lluita política de dir les institucions han de donar resposta. a L'ingrés mínim vital aquest que s'han inventat benvingut de moment, però és limitat i no arriba a la població, a tota la població, ni molt menys. La regularització està ahí, és un problema, la llei d'estangeria és un gran obstacle i, i bueno, tindrem que plantejar-nos la batalla política de revertir tot això i buscar una sortida a aquesta situació que no passi per repetir els esquemes i els sombrers que fins ara s'han vingut a aplicar. Diria que sento una ambivalència, no?, per un cantó... Um... Estic esperançada per, per les xarxes no? que s'han donat dintre de la comunitat i que el cap no? entra dintre d lògicament perquè tot és salut.à no? tenir un habitatge doncs, eh, genera salut, la mancança de amb ell acabant sent problemes no? que, que apareixen en el, en el centre detenència primària doncs, amb somatitzacions o amb, amb malestars emocionals. No? Vull dir clar podem eh, dedicar-los a atendre aquests malestars no? i, i, i medicalitzar-los i, i, i corren l'error no? de, de psiquiatritzar-lo tot, o podem uh, veure-ho des de la causa de les causes no? I, i, i, i col·laborar eh, des d'aquesta visió no? més, més salubrista, més transversal amb aquells tas ehm no? Des de, que de la, des de la de la comunitat neixen i que realment són coneixedores dels problemes que té aquesta comunitat, doncs perquè ells són els mateixos protagonistes, no? I per l'altre cantó, doncs em sento bastant decebuda, pues perquè quan s'ens parlar la gent que està, no, a en els llocs de comandament, prenant decisions, doncs uf, els seus discursos a mí me parecen muy de ciencia ficción y bastante distantes de, de la realidad, ¿no? tan a nivel de necesidad de población como, a, por la parte que a mí me toca, como colectivo ¿no? sanitario. Yo quiero verlo como una oportunidad, primero porque hemos llegado a más gente y esta gente se ha organizado y ha visto la capacidad de acción que tenían y creo que esto es una oportunidad eh, brutal. Y esto va a hacer que la población esté cada vez más involucrada dentro de las luchas. O sea, toda la gente que ha llegado nueva se está eh, haciendo cargo. Y también con o sea, la, la, la cuestión clara de que nosotras estábamos en luitas anteriores y que vamos a tener que volver a ellas. Y bueno, nosotros en el Gothic hicimos una reunión la semana pasada, explicamos el tema y la respuesta ha sido increíble. O sea, todos los turnos... Todas las tareas y todas las responsabilidades ya han pasado completamente a las personas que están eh, dentro de la red y se hacen cargo ellas. La gente está viendo que lo puede hacer y que lo puede hacer igual que tú lo has hecho, porque nosotros todas hemos llegado en algún momento a la lucha sin tener ni idea y poco a poco vas haciendo, ¿no? Y al contrario, yo creo que el haber montado estas redes eh, permite tener una masa crítica cada vez más importante para... Y, y fortalecer las luchas, sea el cual sean, porque está claro que cuando tú te metes, pues primero en una red de apoyo mutuo para alimentación y tal, luego te cogerá el gusanillo y entonces empezarás a llegar a los desahucios y luego a la lucha feminista, etcétera, etcétera. Y yo creo que al contrario, ahora mismo estamos agotadas todas. ¿eh? Pero es yo lo veo eso como una como una oportunidad increíble para fortalecernos y para tejer una red todavía más potente y también es una oportunidad para repensar en a fondo este sistema pues hemos visto que las respuestas institucionales eh, al uso no han dado respuesta ni mucho menos eh, y la el, como el mar de fondo eh, por ejemplo la compañía la campaña de regularización ya es eh, está cogiendo cada vez más fuerza y yo quiero verlo como una oportunidad para realmente hacer un cambio profundo en la sociedad. Espero que de esta pandemia eh, salgamos reforzadas eh, porque hemos demostrado que realmente la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad espacio fundamental de una sociedad donde la vida se ponga en el centro y no sigamos viviendo no esta lucha que tenemos de que realmente vivimos trabajando sin tener en cuenta de que tenemos una única vida y una única oportunidad. Confio realmente en Raval, confío realmente en la población, confío realmente en las vecinas. Si hasta ahora hemos resistido, yo creo que de esta pandemia saldremos verdaderas, convertidas en verdaderas gladiadoras, ¿no? porque esto lo vamos a, a cambiar. Si alguna de vosaltres vol colaborar o donar suport vecines en red, l'Ara ens explica com fer-ho. Una claríssima és acudir a nosaltres i participar i encabir-se en qualsevol de les comissions que he i fer feina, que n'hi ha molta. L'altra és col·laborar econòmicament, tenim un compte, i tot i que no és el recurs que més ens agrada, la veritat és que farà falta i que les contribucions són benvingudes i molt agraïdes. Podeu trobar els contactes de xarxes socials, de vecines en red i putes libertàries del Raval a la nostra pàgina de Ràdio El Local. Aquí acaba aquest programa. El podeu escoltar i compartir a la web ellocal.org El Raval rebel que lluita i resisteix continua viu. Fins la propera.